Radio Ixtlahuacense Escucha e infórmate de nuestro municipio Red Informativa Ixtlahuacense Las Noticias Oportunamente Al asistir a la ceremonia de fin de cursos en la Escuela Secundaria Federal Benito Juárez García de Santo Domingo de Guzmán, la profesora elda Gómez Lugo, presidenta municipal de islahuaca afirmó que el Honorable Ayuntamiento continuará respaldando el desarrollo de los niños y jóvenes, con la finalidad de que gocen de mejores condiciones de vida y reciban una educación de calidad. Enrique Peña Nieto dio a conocer que este año se aplicó una inversión de 2 millones de pesos por para hacer frente a la temporada de lluvias en el Estado de México. ¿Sabías que La palabra pupila surgió del latín que significa muñeca pequeña. Este término nació cuando los romanos observaron los ojos de otra persona y un reflejo de sí mismos, una pequeña figura humana. ¿Sabías qué? Hola, el día de hoy hablaremos de la obesidad, un tema que ha tenido bastante impacto en la sociedad y principalmente en la mexicana, ya que somos... México es el primer país con número de obesos. Es importante también rescatar que en 1.600 millones de adultos mayores de 15 años cuentan con sobrepeso y que al menos 400 millones de adultos son obesos. Bueno, calcula que en el 2015 habrá aproximadamente 200, 2.300 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 millones con obesidad. Realmente son un poco amplios estos cálculos y son brindados por la Organización Mundial de la Salud. En el 2005 había de todo el mundo al menos 20 millones de menores adultos de 5 años con sobrepeso, eso realmente tiene repercusiones por lo que llega a lo que es la obesidad infantil, que en México está muy marcada. Y la principal causa de esto es el desequilibrio de ingreso de calorías en las personas. ¿Qué opinas sobre esto, Rosi? Que no que no debemos este dejar atrás un aspecto importante que es la economía méxico no tiene digamos la economía suficiente para los pobres y es un no pueden tener la, o satisfacer las necesidades básicas y es por eso que hay sobrepeso también las causas de desnutrición afectan a a la obesidad es importante también ver que se está volviendo un problema de salud pública porque el Tenemos el índice mayor, como lo mencionabas, que el de los niños, o sea, es realmente un problema severo en el cual debemos poner mayor atención, debemos de tomar ciertas precauciones o tomar o ver cómo vamos a distribuir nuestra alimentación, cómo es que vamos a, a, a mejorar los hábitos alimenticios de los niños que ellos son los más vulnerables al ver la televisión y ven todo toda clase de anuncios que les proporciona la televisión, ¿no crees? Sí, claro, y que aparte también podemos ver que los niños en la actualidad ya pocos son los que llevan una educación física para en cuanto a deporte para poder tener un ritmo de vida equilibrado en ingreso de calorías y al momento de quemar calorías, porque porque ya se quedan más entretenidos con otros distractores como son la televisión, el internet, los videojuegos, entran, ya los absorben un poco y es por eso que ya pocos son los niños que realmente hacen ejercicio y que llevan más sin en cambio una vida de, de comida muy mal, un tipo de alimentación que realmente se ve se ve mal. Son los malos hábitos alimenticios, en los que todo el mundo debe tomar conciencia de ellos, hacer un poco de ejercicio todas las mañanas, y esto 30 minutos puede ayudar a mejorar. Bueno, y también tenemos las principales enfermedades que la obesidad este se desarrolla, que son la hipertensión arterial, la diabetes y el cáncer, entre otras muchas. Bueno, es todo. Mi nombre es Isabel. Mi nombre es Rosy. Y estás... Escuchando Radio Ixtlavaquense. Ya estás al tanto de lo que pasa dentro y fuera del municipio. Sintonizas Radio Ixtlavaquense.